Miko. Mm -hmm. No trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel <risa> Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los alay al pegamos No hay para nadie Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Machete Music No hay para nadie, papi Salte del medio ¿Ok? Ambra y sueño, es lo que usted tiene, hambra y sueño. Pal mundo. Vite. te pusiste triste, Vite. que te pusiste triste. Pal mundo, for the world.